Hasta las 12 Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias Hecho en red RNMA Estamos en comunicación con Cristina del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, ya que en el día de hoy llevaron adelante una acción en el Ministerio de Desarrollo de la provincia en reclamo por eh, las condiciones en las cuales van a iniciar las clases los chicos y chicas de sus barrios. Eh, Cristina, ¿querés comentarnos un poquito en qué consistía la, la actividad de hoy? Bueno, la actividad de hoy era en el margen de la digna educación. Eh que hicimos eh, la marcha, y como todos los años, lo que exigimos son los útiles escolares, las mochilas, que son hechas en las cooperativas, y también eh, guardapolvos y zapatillas. Uh -huh. Bueno, eh, los útiles están llegando de a poco, todavía no tenemos los, los módulos de las escuelas secundarias, eh, nosotros hemos cumplido con las mochilas, porque las mochilas ya están todas hechas, ahora esperemos que ellos también cumplan con, con el pago, pero las mochilas y las cartuchillas ya están hechas, como el año pasado, a tiempo, pero ellos, como siempre, faltando. Uh -huh. Esta mañana, cuando fuimos al Ministerio de Salud Social, ya habíamos entregado la lista de los chicos para polvo y zapatillas. ¿Aproximadamente eh, de cuántos chicos sí. y chicas estamos hablando, Cristina? 6.000 mochitas uh -huh. así que estamos hablando más o menos de esta cantidad uh -huh. un poco menos, un poco más, pero más o menos de la cantidad bueno, llegamos hasta mañana al ministerio de Asociación Social con un personaje nuevo que eh, medio atrevido medio altanero eh, no es Colombo el que nos atendió porque no nos quiso atender que el que está a cargo de el programa o sea, de darnos las solución él no nos quiso atender nos manda su secretaria, Guillermo. Uh -huh. Bueno, nos dijo de que, que no había nada, al principio, nueve de la mañana, que no sabía cuándo iba a ser la licitación, recién cuándo iba a ser la licitación. Nosotros le dijimos que en diciembre le habíamos planteado al nuevo, al nuevo gobierno la situación de, de la zapatilla y de la huelopolda. Bueno, se cerró que no, que no sabía, que no sabía cuándo iba a ser, hacer la licitación, que hiciéramos lo que quisiéramos, eh, que a él no le importaba. Bueno, entonces lo que decidimos es quedarnos y hacer ruido ya adentro. Eh, como a las once y media, doce, cuando ya la gente estaba más alborotada, empezó a caer la gendarmería, que se quedó afuera, con, con los cascos, con los escudos, todo eso, como si nosotros fuéramos unos delincuentes. ¿Infantería? ¿Sería? Ah. ¿Infantería, Cristina, era? Infantería, sí Infantería uh -huh. Y adentro había, había policía eh, Dos policías mujeres Y tres policías eh, hombres Y dos de civil uh -huh. Las policías nos sacaron fotos eh, Hasta que decidimos con, uno, con Anabel Y con otros compañeros Ir a, a la oficina Y que nos den una respuesta la respuesta que nos dieron como la una de la tarde era de que ya se había, ya había sido la licitación, Ajá. que ya estaban las empresas, pero tenemos que esperar a que las empresas nos digan en qué momento nos van a entregar las cosas. En... Esa fue la escasa. Claro. O sea, mucha gente se quería quedar porque es verdad que muchos chicos van a empezar sin zapatilla y... A lo mejor no empiezan las clases, uh -huh. porque no tienen igual polvo ni zapatos, porque están carísimas. Pero también estaba la otra, que muchos no habían preparado para la comida, había hacía mucho calor allá adentro, había muchos niños pequeños. Entonces decidimos de que levantar, porque fue un tipo toma de ministerio, porque estábamos adentro, eh, levantarla y... Eh, Pero una respuesta hasta la semana que viene y si no, volve. Pero ahí volvería todo. Bueno, Cristina, te agradezco muchísimo entonces. Y estamos no. atentas. Bueno, y esperemos que según nuestro instinto ¿viste, de tanto tiempo, eh, ojalá que a la tarde o mañana eh, nos estén dando nuestras respuestas para que la gente no tenga que volver. Los niños no empiecen a no hablar nada. Y que no tengamos que volver a estar ahí Que al final, Luis, por ahí te da una bronca ¿verdad? Esperemos que así sea, Cristina Te agradezco Venenos tus monólogos Tus discursos incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza Y tu tesoro no la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. quien tiene más, más, más acciones? Dosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho, bus de hilando, fascista Golpista, disfrazado de un indulto elitista Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle de baile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 Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pasa a ser un derecho social. Este movimiento eh, social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. de condenado, de dinosaurio todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clasifica política y tu práctica tu típica risa y ética comunicado manipulado cuantos fueron los callados, go oh, bueno. one